Bueno, es que a ver, es que el susto te lo pegas, evidentemente, evidentemente. incluso, incluso gustando de estando acostumbrado a estos temas, el impacto inicial va? es no, el que claro, claro, no tiene nada que ver, es que te no, no, los total, temas, que vivas en ellos.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 En el siguiente, este fantasma lo matáis y vosotros, ¿no?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 Yeah.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 un lugar mágico y un lugar pues sagrado donde los haya hemos hablado en alguna ocasión del siguiente sitio del que vamos a hablar a mencionar pero es que como no acordarnos cuando hablamos en de Málaga cuando hablamos en de misterio de lugares fantasmales de la leyenda de cortejo jurado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 La palabra bello que podemos utilizar para definir a la República Checa, a donde te vas a dentro muy poquito, con la gente que quiera acompañaros.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 que los nombres aquí también estamos de vuelta con nombres curiosos, bueno, bueno, eh, pero bueno... Si, eh, los de Málaga son complicados, Esto los de la cuento. República Checa no vamos a hablar de ellos, ¿eh? Efectivamente. Bueno, bueno, aparte partir una de las noches haremos una cena en un crucero sobre el río Basta,